AM530. Estamos interfiriendo el aire de esta radio porque creemos que la comunicación es un derecho. No podemos hacerlo por más de tres minutos si no nos rastrean. Ojalá lo disfruten. Me gustaría hablar de la falta de amor en el estado. Señores,、eh, yo tengo a Ricardo Darín acá. Te lo dije b i Eh, cuando hablo de la falta de amor, no hablo específicamente del amor romántico. Hablo del amor como el, un concepto que abarque el, la capacidad para reconocer a los demás. Es decir, saber que los demás están ahí. en que Si uno sigue la línea punteada en el último de los puntos, es muy probable que llegue a mirarse a sí mismo. Porque, porque en realidad todo lo que estamos pidiendo、eh, termina siempre、eh, en el mismo punto. Enriquecín. Y por haber alambrado el mundo de tal manera que ahora pones paredes. y Cuanto más construyas ese mundo, el cáncer del odio convierte a la gente en terrorista. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Convierte la, a la gente en terrorista. la puerta más segura del mundo. Convierte a la gente、ahora、en terrorista. Ahora es más segura. Pentágono. La sociedad está pidiendo seguridad.、Y、Eric Fran habla de que el único enemigo del amor es la seguridad. ¿Qué quiere、sí. decir? Que en nuestro pueblo se traicionó a l amor. Traicionó la mono h a y s o r d i ¿eh? d a r a te importa tres carajos. p a r e c un pibe tirado en la calle y decir, bueno, que se yo, no es mi vida, no es mi hijo.、Bueno. Nada, para vos nada más que tu hijo es tu pedazo de semen,、mm, es sí, así sí, la vida. p ¿sí? a vas a acabar para mí.、Todo. Para、ah. vos nada más, para de yo de yo nada más que tu hijo es tu pedazo de semen, tu hijo es tu pedazo de semen. ¿Te importa tres carajos. Va s e un pibe tirado en la calle y d e c e Bueno, ¿qué sé yo? no es mi vida, no es mi hijo.、Eh, los pibes que están haciendo las cagadas, que están haciendo, que se van al recontracarajo y que terminan con la vida de alguien,、eh, han ¿Sí? llegado a ese punto por falta de amor, porque nadie los quiere y porque el Estado, la vida, no les propone absolutamente nada de nada. Miran para adelante y ven todo absolutamente oscuro. Ese pibe ya está un poco muerto. El que necesita ayuda es ese también. ¿También? Yo sé que hay gente muy dolorida. Que p u e d e escuchar esto y dirás, í claro, porque a vos no te tocó, porque a vos no te pasó, por eso podés tener la libertad de hablar en forma tan poética. Pero yo voy un poco más allá y les pido perdón, si es el caso, les pido perdón porque sé que el dolor es muy difícil de compartir. Si pide, ya está un poco muerto. El que necesita ayuda es ese. ¿sí? Pero la verdad es que si de, de lo que hablamos es de una solución, de una hipotética solución, la solución nunca está. En pegar el golpe. Una represión. ¿no? No. no. no va nunca por ahí, ya lo sabemos. La solución nunca está. Una represión. No. no. La solución nunca está. Una represión. No. no. Esta fue una interferencia de bigotesicodélico.blogspot.com. p punto punto